Entonces, para eso son las avenidas un poco más reforzado más grueso más ancho mucho más compactado entonces quiero que sepa la empresa por primera vez está trabajando con nosotros eh, esperamos verlo cómo anda eh, bueno su certificado de garantía con esta obra no entonces sabemos que con muchas empresas hemos trabajado siempre han cumplido Algunos con algunos retrasos que están cumpliendo Lo importante es que sepan trabajar Aquí nosotros licitamos con platita en mano No licitamos a crédito, no es a financiamiento sino Este plan de pavimentos recursos propios del gobierno municipal impuesto de ustedes compañeros Entonces eh, dirán, ¿por qué esta avenida está allá? no queremos facilitar a la gente, al comerciante Queremos facilitar a nuestros estudiantes A los que salen a trabajar Vuelen fácilmente, llueve, truene, pase lo que pase tiene que salir por acá, por los pavimentos Para eso hacemos compañeros Montero ha crecido bastante ¿Quién iba a pensar cuarto anillo? estemos A partir de aquí es cuarto anillo para allá ¿Quién iba a pensar eso? Sin embargo, eh, tenemos que seguir trabajando para poder engrandecer esto embellecer nuestra ciudad. Un pedido especial. Lo que decían nuestros dirigentes, nuestros concejales... ...hay que acompañar con la construcción de aceras. Distrito 5. Las calles que va a recibir este pavimento... ...tenemos que inaugurar con sus aceritas. Acompañen compañeros. Y si no nos hacen, el próximo plan de pavimento quedan castigados. ¿No? Quedaremos eso, ¿no? Porque necesitamos las aceras para que anden nuestros estudiantes, nuestras mujeres, nuestros abuelitos, todos los que andan a pie, porque no siempre todos tenemos auto. No siempre todos andamos en moto. Ya necesitamos con Bayer esta avenida tenemos que inaugurar con su acera. Entonces le damos condiciones al transportista